Sí, bueno, en primer lugar es, es, un, es una emoción muy profunda, muy grande Es volver a lo que era el centro clandestino Es como si volviéramos a ver los compañeros que ya no están Y no solamente volvemos por nosotros Volvemos porque la historia los exige Y volvemos por la memoria de los compañeros Siempre volvemos Campo de Mayo se defiende, Campo de Mayo no se vende.